Cómo viajar por nuestro país. Hola y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy te vamos a hablar de medios de transporte. Muchas personas vienen a España en verano y es recomendable que te informes sobre las posibilidades de transporte que hay. En España hay todo tipo de transportes, algunos con más calidad que otros. Hablaremos sobre cómo viajan los españoles, los precios habituales y la calidad de los servicios. De momento, aprovechamos para recordarte que SpanishPodcast.net existe gracias a los miembros de la comunidad que colaboran con nosotros. Sin ellos no sería posible. Si quieres contribuir a que este sitio siga existiendo y a que queremos más lecciones de español, puedes hacerlo a través de los audiobooks. Tienes más información sobre ellos en los enlaces del menú Audiobooks. Como casi todos los episodios, este episodio es una sugerencia de uno de los seguidores habituales de Spanish Podcast. Recuerda que puedes hacer tus sugerencias poniéndote en contacto con nosotros. Volvamos con el tema del transporte. Lo primero que tenemos que distinguir es el tipo de transporte. El transporte puede ser urbano o interurbano. El transporte urbano es el que se realiza dentro de las ciudades o pueblos. El transporte interurbano es el que se realiza entre ciudades o pueblos. El transporte urbano en España. El transporte urbano es el que se hace dentro de las ciudades. Resulta muy difícil generalizar sobre el transporte urbano, porque cada ciudad tiene su propia gestión. También es difícil comparar ciudades como Madrid, que es la capital, con ciudades mucho más pequeñas, como Salamanca o Burgos. Pero vamos a intentar hacer un esfuerzo. Según el tamaño de la ciudad, hay unos transportes u otros. En las más grandes, puedes encontrar transportes de todo tipo. Por ejemplo, autobús urbano, metro, taxi, tranvía, servicio de alquiler de coches, servicio de alquiler de bicicletas, el autobús urbano. Voy a explicar este vocabulario. ¿Qué es un autobús urbano? Un autobús urbano es un vehículo que sirve para transportar personas dentro de la ciudad. Hay autobuses de muchos tamaños, pero la mayor parte de los autobuses pueden transportar entre 30 Y 60 personas. El autobús urbano es un autobús que solo circula dentro de la ciudad. Y no es muy cómodo. Hay pocos asientos y la mayor parte son de plástico. Mucha gente viaja de pie en estos autobuses. El precio de un viaje en autobús urbano cambia de unas ciudades a otras. En unas ciudades puede costar un euro y en otras ciudades un euro y 60 céntimos. Existen abonos de transporte. Estos abonos permiten conseguir un precio reducido. Las paradas de autobús de las ciudades tienen mapas que indican dónde para cada autobús. Dependiendo de la ciudad, es posible que puedas encontrar una aplicación para tu teléfono móvil. El metro. El metro es uno de los medios de transporte más populares en las ciudades grandes. En España solo hay ocho ciudades que tienen metro. Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Palma de Mallorca, Valencia, Málaga y Alicante. El metro es un tipo de tren que generalmente viaja bajo tierra. El metro es muy recomendable, es la forma más rápida de desplazarse. No le afecta el tráfico de los coches y los autobuses. Como sucede con el autobús urbano, existen bonómetros que permiten realizar varios viajes a un precio más reducido. Los bonómetros se pueden comprar en kioscos, estancos y también en las estaciones de metro. El precio del metro es parecido al del autobús urbano. Es recomendable seguir algunos consejos de seguridad en el metro. En las ciudades grandes Cuando hay mucha gente viajando, es habitual que haya carteristas. Un carterista es una persona que te roba la cartera. La cartera es un objeto que generalmente llevamos en el bolsillo y se usa para guardar dinero y la documentación. Si te ocurre, busca a la policía inmediatamente. Ellos te ayudarán a solucionar tu problema. El taxi. El taxi es un coche que transporta personas. El taxi tiene algunas ventajas. La más importante es que no tienes por qué compartir el transporte con nadie. Si te apetece estar solo o necesitas intimidad, el taxi es una buena idea. El taxi también es un medio de transporte muy seguro en España, aunque debes tener cuidado con algunos taxistas. Un taxista es la persona que conduce un taxi. El taxi también tiene desventajas. Por ejemplo, es bastante más caro que el autobús o el metro. Un trayecto de 4 kilómetros puede costar 6 euros. Existen algunas web en las que puedes consultar las tarifas. Si vas a venir a España, te recomendamos que las consultes. Moverte en bicicleta. Si te gusta usar la bicicleta en España, lo tienes un poco difícil. Esta situación cambia de unas ciudades a otras, pero en general, en las ciudades que conocemos, usar la bicicleta no es muy agradable. En las ciudades están instalando carriles bici. Un carril bici es una carretera que se construye para que circulen bicicletas. En nuestra opinión, están bastante mal hechos. Cambia de unas ciudades a otras, pero en general... España no es un buen lugar para ir en bicicleta. Algunas ciudades han instalado un servicio de alquiler de bicicletas. Para poder usarlo, tienes que darte de alta en el sistema. Si vas a estar mucho tiempo en España y te gusta la bici, es recomendable que lo hagas. Son servicios bastante baratos. Moverte por la ciudad en coche. En España puedes moverte en coche por la ciudad. En nuestra opinión, si estás en ciudades muy grandes Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Sevilla, por ejemplo, no es recomendable moverte en coche por la ciudad. Hay muchos atascos, hay mucho tráfico, no hay sitio para aparcar y los conductores españoles mmm, suelen conducir enfadados. Creemos que en estas ciudades es mejor usar el transporte público. En las ciudades más pequeñas sí puedes moverte en coche, aunque también hay problemas para aparcar en el centro. El tren. Uno de los medios de transporte más seguros que hay es el tren. Es un medio de transporte rápido, seguro y bastante fiable. Si tienes que viajar entre dos ciudades... Es posible que el tren sea el mejor medio de transporte disponible. Hoy en día existen en España muchas líneas de alta velocidad. Por ejemplo, las dos ciudades más importantes de España son Madrid y Barcelona. Estas ciudades están separadas por 620 kilómetros. Si viajas de Madrid a Barcelona en coche, tardarás unas 6 horas. Si viajas en tren, solo tardarás Tres horas. También hay avión, pero... perderás mucho tiempo en el aeropuerto. Es mucho más rápido el tren. Los trenes son bastante cómodos y suelen tener todo tipo de comodidades. Baño, enchufes, cafetería, espacio para viajar con bicicletas, cambiador de bebés, perchas para la ropa y otras cosas. Hay muchas categorías de trenes. Ave, Alvia, Avant, media distancia, regionales, tren hotel y otros muchos tipos. Tienen precios diferentes. Si quieres consultar los precios, entra en la web de Renfe y selecciona las ciudades entre las que quieres viajar. El autobús. Si tu presupuesto es pequeño, una alternativa al tren es el autobús. Los autobuses interurbanos transportan personas de unas ciudades a otras y son más baratos que el tren. Un billete de autobús cuesta casi la mitad que un billete de tren. Es más barato, pero también más lento y bastante más incómodo. Solo hay una empresa de trenes, pero hay muchas empresas de autobuses. Los precios y la calidad pueden cambiar mucho de una empresa a otra. Los trayectos más largos atraviesan España de punta a punta y duran unas 12 horas. El coche. Si vienes a España con tu propio coche, puedes moverte por casi cualquier punto del país. España tiene carreteras de buena calidad alrededor de todas las ciudades. Son carreteras bastante cómodas y hay muchos lugares donde parar a descansar si estás haciendo un viaje largo. Una cosa importante es que distingas entre autopistas y autovías. Las autopistas y las autovías son carreteras de alta velocidad. Estas carreteras tienen dos carriles por cada sentido, es decir, dos para ir y dos para volver. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre las autopistas y las autovías es que las autopistas son de pago y las autovías son gratuitas. Si quieres ahorrar dinero, es mejor que utilices las autovías. En España, las carreteras se nombran con un código y un número. El código de las autopistas es AP y el de las autovías es A. Si ves un cartel de carretera y dice AP6, se trata de una autopista. Si ves un cartel de carretera y dice A6, se trata de una autovía. Puedes alquilar coches en casi todas las ciudades. Existen algunas empresas que tienen coches de todos los tamaños. Ten en cuenta que en España conducimos por el lado derecho de la carretera. El conductor está a la izquierda dentro del coche. Si vienes de un país en el que esto se hace al revés, ten precaución, cuesta un poco acostumbrarse al cambio. El avión. En España el transporte en avión no es habitual. España es un país que tiene mil kilómetros de punta a punta. No es muy necesario el transporte en avión. Hay aeropuertos grandes, pero la mayor parte de los vuelos son internacionales. Hay algunos vuelos nacionales entre las ciudades principales, Madrid-Barcelona o Madrid-Málaga, por ejemplo. De todas formas, creemos que no merece la pena. Se pierde mucho tiempo. Es mejor ir en tren. También hay vuelos a las Islas Canarias y Baleares. A las Islas Baleares se puede ir también en barco, pero a las Islas Canarias solo se puede llegar en avión, porque están muy lejos. En Canarias hay bastantes aeropuertos y bastantes vuelos porque sus habitantes necesitan estos aviones para viajar. Y estos son algunos de los medios de transporte en España. Si vienes a España, ya sabes cómo funciona. De todas formas, si tienes dudas sobre algo, siempre puedes hacer un comentario aquí debajo o en nuestra página de Facebook. Si te gustan nuestras lecciones, puedes pensar en conseguir nuestros audiobooks. Con ellos, puedes descargar los episodios y usarlos aunque no tengas conexión a Internet. Ideal para viajar. Tienes más información en los enlaces del menú Audiobooks. Además, también puedes leer el audiobook sobre el aprendizaje descomplicado, que te ayudará a saber cómo aprender mejor mientras aprendes español. ¿Cuál es tu medio de transporte favorito? A mí me gusta viajar en coche. Me gusta la libertad que tienes, pero no me gusta conducir por la ciudad. Me gusta hacer viajes largos conduciendo. ¿Y el tuyo? A mí me gusta el avión, aunque me mareo un poco cuando despega. ¡Uh! A mí el avión me da yuyu, y el barco también. Soy de tener los pies en la tierra. Bueno, pues ya nos despedimos. Esperamos que este episodio, además de ayudarte a aprender español, te ayude a conocer un poco más nuestro país. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Hasta luego! ¡Pasadlo bien! Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+, o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube, allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.